Cultura de Retaguardia. Iniciamos. En Ni en tus ojos de ayer. Buenas tardes, un saludo a todos los compas, amigos y camaradas de Radio Cartón. Estamos en el programa del Volantín y hoy es 7 de abril de 2021 y estamos transmitiendo desde el barrio chino de de guanatos jalisco pues queremos mandarle un saludo a todos los compas que nos escuchan y desde luego que a nuestros patrocinadores agradecerles siempre todo nuestro apoyo para que el volantín de el barrio chino y radio cartón sigan a flote a todos los compas que nos acompañan haciendo sus programas y pues a nuestros patrocinadores, un abrazo a Cuadernos La Aguja a El Viaje Editorial a Mate Editorial a La Rueda y el Viento Cartonero Cartoneras Editoriales y también a Ateneo Zapotlatera Editorial Cartonera de Ciudad Guzmán al buen Axel y a Elba y desde luego a a la bebita zapotlatena, a toda la banda que siempre nos apoya, a Bobber Black, a Casa Alcalde, a Arcadia Fusión y próximamente también estará como patrocinador y apoyo el Centro Cultural tártaros donde se abrirá un espacio nuevo para la cultura alternativa independiente de acá de guanatos y con la esperanza de que esto se haga grande este estamos viendo que desgraciadamente por este lapso que estamos pasando a pandemado pues muchos espacios han tenido que cerrar debido a que la economía de los espacios pues ha deteriorado y pues no deja ni para pagar un pinche recibo de la luz o del agua o del teléfono, el internet y pues se pone demasiado cabrón, también queremos mandarle un saludo a el espacio afoca que está ubicado en Neulogio Parra y Alcalde donde se presentó el cómic celestial de José Caballo este viernes pasado y estuvo pues un cuanto divertido y esa irreverencia pues que ya es un sello muy personal de José Caballo pues estuvo ahí presente y pues también estuvo da para Aristioco echando sus rolas junto con otros compas y pues un buen de banda que le cayó pues un abrazo también a Foca donde se han estado llevando algunos eventos de cultura Y el Centro Cultural Tártaros estará en Santa Mónica y San Felipe. Ya este 17 de abril abrirá sus puertas al público en general. Todos aquellos que tengan alguna propuesta artística o cultural, pues pueden caerle ahí con el buen gualo ¿no? a cotorrear, a platicar sobre el tema. Y pues ojalá y el espacio sea para todo el bandón. Hoy... Vamos a dedicarle este programa a el SACS, un integrante, ex integrante y seguirá siendo integrante de La Maldita Vecindad, a Eulalio Cervantes Galarza, fundador de La Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio. Bueno, pues nos vamos este, con una intro. ...y una despedida que le hace el Rocco... ...y después pondremos una rolita, ¿no?, este, Pachuco... ...bueno, no recuerdo cuál es, ahorita Carlitos alias el Chac Rodríguez... ...va a instalar estos tres audios y regresamos. Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como Sax... ...nació el 30 de octubre del año 1968 en San Luis Potosí... ...en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez... Cervantes Galarza comenzó su carrera cuando tan solo tenía 11 años, siendo saxofonista y clarinetista cuando solo iba a la secundaria, en donde formó parte de la orquesta juvenil. Y en esa misma época ganó varios concursos infantiles de canto a nivel estatal, interpretó música de diversos géneros como regional y popular. A los 13 años participó en una presentación musical de niños en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México. Y gracias a su destacada actuación, comenzó a ser solicitado en programas de televisión en el estado que lo vio nacer, dándose a conocer por su habilidad en la improvisación con instrumentos de viento. Con la inquietud y las ganas de destacar en la música y crecer profesionalmente, tomó la decisión de inscribirse al Instituto de Bellas Artes de San Luis Potosí y más adelante siendo integrante de una orquesta ingresó al Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México, en donde estudió armonía, composición, clarinete, saxofón, canto, piano e historia de la música. Durante su estancia en la Ciudad de México, Euladio no sabía que su vida cambiaría, pues conoció un grupo de jóvenes músicos que motivados por la carencia de rock mexicano a inicios de los años 80, decidió comenzar una agrupación musical que fusionaría el punk, el ska, el reggae y sobre todo, que tuviera un agudo sentido de crítica social. En 1985, con tan solo 17 años de edad, Confundo la Malita Vecindad y formó parte de la banda por más de 30 años. La agrupación fue conformada originalmente por Adriana Navarro, Lobito, José Luis Paredes, Pacho, Arturo Reyes, Tiki, Rolando Ortega, Rocco y Eulalio Cervantes como sax. La Malita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio Surgió en la época en la que aparecieron bandas como Café Tacuba o Caifanes. El atuendo que la maldita vecindad utilizaba precisamente estaba inspirado en la cultura chicana y en Tintán. Realizaron su primera aparición como banda e incluso fueron parte de movimientos tales como el movimiento en proa de los damnificados por el terremoto de 1985. En 1988 se manifestaron contra el presunto fraude electoral y en los últimos años se han adherido a causas de sindicatos independientes como el mexicano de electricistas. Fue con el álbum Circo, del año 1991, que la banda trascendió a nivel nacional e internacional con éxitos como... Solín Jumbala Pachuco Pata de Perro y Don Palabra También realizó colaboraciones con bandas como Café Tacuba y La Castañeda En el medio cinematográfico ha actuado en películas mexicanas como El Costo de la Vida y Ciudades Ciegos Y su nombre ha sido referencia en diversos cortometrajes, libros y revistas. En 2019 Eulazio Cervantes Sax fue distinguido por sacem ...con el reconocimiento trayectoria 25 años por su carrera como autor. Y su nombre ha sido referencia en diversos cortometrajes, libros y revistas. En 2019 Eulazio Cervantes Sax fue distinguido por sacem ...con el reconocimiento trayectoria 25 años por su carrera como autor... El músico, a pesar de su amor por la música, descuidó su salud, como muchos otros artistas. Enfrentando así desde hace años una situación de salud muy delicada. Debido a esto, tenía diversos padecimientos, entre ellos complicaciones por cirrosis, hipertensión arterial y una lesión cerebral. Hasta el día de hoy, el rock mexicano y latinoamericano está de luto. Durante la mañana del pasado 14 de marzo, se informó sobre el sensible fallecimiento de eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como Saxx falleció tras una dura batalla contra el COVID-19. Sin embargo, Eulalio deja con su partida una huella en la historia de la música nacional, una inspiración para más generaciones. Su esposa Jessica Franco Landero, posteó a través de Sax Música Oficial en Instagram lo siguiente. Con profundo dolor y tristeza, les participo del sensible fallecimiento de mi amado esposo Eulalio Cervantes Galarza. Hoy, aunque mi alma y la de nuestros hijos sienten mucho dolor, miedo y frío, la Lalo trascendió de este mundo terrenal para refugiarse en los brazos del Señor. Él comienza a disfrutar su vida eterna para interpretar las mejores notas celestiales por ti y por nosotros los otros. Nuestras oraciones brindarán la luz en su camino hacia la eternidad. Descansa en paz nuestro amado Saxo. Por su parte, Cervantes compartió el pasado 5 de marzo que él y su familia enfrentaban un cuadro de COVID-19 que eran atendidos y que el pronóstico era favorable, pero dos días después tuvo que ser hospitalizado debido a que su oxígeno estaba disminuyendo cada vez más. Sin duda, un músico grande para nuestro país. Quedará en nuestras memorias. Hasta siempre, Sax, serás recordado hasta la eternidad. Descansa en paz. Saludos de paz, aquí es loco Pachucote. Tiempos de gran transformación, de duelo y de cambio. Tiempos de cierre de un ciclo muy grande. Y son en estos tiempos de duelo en donde verdaderamente la música, la amistad, la hermandad nos levantan. Nos levantan el corazón, el ánimo, nos hacen entender y apreciar la vida. Es en estos tiempos de duelo en donde verdaderamente valoramos lo que es importante la amistad, del vínculo, el amor que nos une a nuestras personas cercanas. Y es así que en este tiempo de duelo, con el corazón en la mano, elevo este rezo en reconocimiento a mi hermano Sax, a su deslumbrante y brillante talento musical, a su carisma y a su alegría, a su absoluta celebración en excesos de la vida. ¡Ja, <risa> ja, Y en su gran, gran, gran corazón para comprometerse profundamente con la música y solo la música y, y la música de la vida. Así que desde aquí pues un gran abrazo, hermano Sax, vuela altísimo porque ese gran regalo que construimos todos, toda esa esa bola de barrio que somos maldita vecindad y que fuimos entre todos entretejiendo estas canciones, estas historias, estas grandes celebraciones de paz y baile. Aquí está hermano Sax, aquí está todo el trabajo que hicimos juntos, todo tu gran talento, el sonido de tu saxofón y eso es lo que valoro y comparto. En estos tiempos de duelo, compartir lo mejor de nosotros mismos que es el trabajo que realizamos juntos en esta música de la gente para la gente, del barrio para el barrio, del corazón para el corazón del mundo. Vuela alto y libre, hermano, porque aquí siempre estará presente nuestro rezo de música, palabra, de celebración, de paz y baile. Y eso, eso lo seguiremos compartiendo con toda, con toda la humanidad, aunque ya no estemos aquí. Te quiero, te reconozco, te valoro, Carnal Saxe, Vuela alto, vuela libre, que aquí tu música, nuestra música, permanecerá por siempre. Mi gente de transmisión, el día de hoy pues nos jalamos a la feria de la mezclilla en Esclalpan 2019 y nos encontramos ya tras bambalinas con el buen amigo Sax de la maldita vecindad. Quiero una carnal, un saludo, un gran abrazo de parte de Sax, maldito, para toda la gente acá de, de estos lugares, ¿eh? tenía un rato que no venía, pero pues, está, está relativamente cerca de ustedes y gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, muchas gracias por habernos aceptado esta pequeña entrevista, a lo mejor muy muy pequeña, pero concisa, ¿no? Este, aquí estoy para lo que quieran y a toda la gente, afortunadamente las redes sociales nos permiten este eh, de, eh, mostrar un trabajo de verdadero ¿no? decir lo que pensamos y, y etcétera, y pues somos muchos músicos que aportamos ahí nuestro granito de arena y pues hoy va a ser una prueba, no vamos a echar un palomazo ahí con los reggae All Star la internacional orquesta pues de, de reggae y sí, ska este ahorita van a subir este pongan ahí atención a las redes sociales y llegas por la invitación hasta ¿no? toda la zona de aquí hay cantidad de bandas este cantidad de grupos ahorita precisamente pues, no dice este, los los chavitos olimpo que tocan ya pues este nuevas generaciones, ¿eh? ah, ya. estamos rucos, ¿sí? No, de rucos y viejos a los cerros y todo reverdece, carnal. ¿Cómo te sientes con este con esta nueva este, digámoslo, agrupación, digámoslo así, eh, independiente a, digamos, la maldita vecindad? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo cómo nos ha acogido la gente? No, bastante bien. En realidad, mira, yo tengo muchos años haciendo diferentes proyectos de todo tipo, produciendo bandas subterráneas, este, eh, haciendo eso, como que en parte del trabajo de Malita Vecina nos permite este eh, eh, complementar nuestras ideas musicales con compartirlas con otros músicos, ¿no? O sea, por ahí muy de repente el Rocco hace algo así compartido este Laldo y, y pues yo soy el que estoy más activo digamos este en cuanto en grabaciones y, pero no nada más es asumimos este el compromiso de, de tocar sino que también este por ejemplo mostramos partes de, de documentales cosas así de, el trabajo este totalmente visual se es parte de nosotros del trabajo de este colectivo de, de la fotografía el trabajo de ahora de los este también este de los pintores independientes no grafiteros y pues todo en sí en realidad este siempre nos empapamos de eso nunca nos cansamos de, de decir que, que cada día desde que despiertas es aprender porque vivimos en un país en méxico que muchas veces no proponen o no se lo enseñan las los medios este oficiales ¿no? como las televisoras grandes ¿no? pero para eso afortunadamente existe internet ¿no? y donde los chavos ojalá más que ver basura así, memes estúpidos que se comprometan a también crear ¿no? Crear a través de las redes sociales O consultar libros no Eso es importante Y pues nosotros estamos al pie Con un ritmo más lento que el que va en las redes sociales Pero pero estamos no Cualquier cosa, cualquier abrazo Yo soy Sax Maldito Y este para lo que se les ofrezca Pues muchas gracias Por último, algún lugar De tus redes sociales donde te pueda seguir la gente Y por ahí también, como dices, darles buenos consejos Guiarlos por el buen camino Y que no se vayan por otro lado Este mira, en realidad sí estoy medio lentón para el, porque no uso ni celular. Pero este pueden este eh, sugerir cosas pues la sax, maldita vecindad. Este también está como Lalo, o sea, L A A, Lalo Cervantes Sax o no Lalo Sax Cervantes, que es como el que manejo más, ¿no? Y el otro es el, el, el oficial de la banda ese, pues lo no, de repente lo no maneja la banda la, la, la oficina pero pues en realidad este el más personal es Lalo. Sac Cervantes. doble eh, A, acuérdense del Lalo doble A. Este y bueno, pues ahí podemos platicar y y pues ahí me echan este un grito y este eh, pues es todo lo que puedo decirles por a, a través ya después de ahí a través de ahí este informaré eh, los nuevos proyectos que que estoy haciendo no vi Con mucho gusto la gente te va a recibir Porque eres un excelente músico Déjame decirlo Gracias. Y pues a la gente le gusta tu trabajo Y bueno, por último, mándales un saludo a la gente de Transmisor Que te está viendo pues Toda la raza es eh, fascinante de Transmisor Sigan transmitiendo ese Esa creatividad Total, yo soy Sax, maldito Y pues bueno, hasta donde mi cuerpo aguante Seguiré para ustedes Yo no soy nada, sino sí, sí, por ustedes Bueno, mi gente, pues ya saben, ya lo dijo esta gran personalidad, y pues bueno, seguimos adelante, somos, somos transmisor desde la Feria de la Mesquilla de 2019. Estamos de retorno aquí en el volantín del barrio chino, y pues unas palabras de el sax, y también ahí un sentido, homenaje del roco, ¿no? para el sax y una intro biográfica de la gran trayectoria de el sax. Queremos este, saludar a los compas que se conectan. A Citlali Mayorga, a Hilda Patricia Herrera, a Miguel Enrique Verumen, a Rita Graciela Barriga, a Irad González, a Juan José Lamas, a Covacha Callejera, a víctor Hugo Chávez Magaña, a Eduardo Lemus, a Gabriela Fonk, a Alex Fonk, a Migrant Latoani, a Beni Adobe, a Liz Prieto, a Samuel M. Barba, a Víctor Manuel Martínez Martínez, a Elba María Ventura, a la maestra Meche, a Cristina Moreno, Alejandro Zapa Martínez, a al chac rodríguez el chac aquí está que lo tengo enfrente a astrolope a toda esa banda que se conecta de diferentes partes no de acá de, de, de guanatos pues estamos pues recordando y haciéndole un pequeño homenaje al sax la intención no es este como poner todas estas grandes rolas que hizo junto con los malditos o la, la bien llamada Maldita vecindad y los hijos de quinto patio, pero de alguna manera sí agradecer también a toda esta banda que a partir pues de esta desgracia del fallecimiento de El Sax ha subido ahí audios inéditos, audios que pareciera que no tienen mucho que ver con el plan musical, pero que en el entorno tienen ese sentido de conocer y reconocer a la figura de este ser ya emblemático y que se va a quedar no ahí en el espíritu cultural en, de, de la banda no en la gente que lo, lo vivió o lo conoció a través de la música o siendo su compa de barrio de escuela o o siendo parte de, de, de su vida pues entenderá no que el sax ahí ahí va a quedar junto con todas estas rolas que que hizo, que armó y que también logró hacer con la maldita vecindad, esto es muy chingón cuando hablamos de de una persona o de un personaje, de un icono de la música popular, llámese en este caso rock o rock mestizo o rock mexicano o todas esas etiquetas que luego le ponen al hacer música, al hecho de ser parte de este espíritu musical, pues es muy interesante, no estoy pensando en este rollo de, de qué hablamos cuando hablamos ¿no? del sax, o sea, y quienes entendieron su música o la parte que le correspondió a él llenar en este espacio, pues para quienes compartimos o compartieron o van a seguir compartiendo esta música, muy grande, muy chingona de El Sac y también lo que hizo con sus camaradas, pues va a quedar ahí para siempre, ¿no? Y bueno, pues también ahorita que, que estaba hablando El Sac y estaba hablando de sus redes sociales y decía Lalo con doble A, ¿no? Me hizo que me acordara también de uno de los grandes de acá de la música nacional de Lalotex, ¿no? Por esto del doble A. Bueno, pues vamos a a continuar con, con este festejo, con esta celebración que nos hace recordar al sax y vamos a, a poner ahora sí tres rolitas, una de ellas es crónicas marcianas y otra que se llama aburrida la vida, pero esto es una rola del aragán y precisamente con el aragán y también escucharemos kumbhala, ahí les van. Santo llamando a Blue Demon, Santo llamando a Blue Demon. Contesta Blue, esto es una emergencia, nos acaba de llegar un mensaje del espacio exterior. Adelante aquí Santo, contesta Blue. ¿Qué quiere vale, Blue! Te oye como los más rudos, te fuiste de fiesta con el cavernario Galindo. Pero vamos a llamar a todos los luchadores de lucha libre, luchadores sociales, porque este mensaje suena peligroso. Escúchalo. A partir de este momento hablaremos en español, que es el idioma usado al país al que nos han enviado, y que los terrícolas llaman México. ¡Ah! ya estamos de retorno en esta tercera vuelta del volantín y si sí, estamos escuchando algunas piezas musicales de el sax con algunos otros compás y también desde luego con la maldita vecindad esta rola que pasó tiene que ver también con aquella forma de generar algo de música alternativa o fuera de lo conocido como la maldita vecindad, que también tenía que ver con aquello de la sep supuesta separación y que se iba, había armado esto de los malditos los malditos, los malditos malditos cocodrilos, ¿no? y pues también este, queremos darle un saludo especial acá al Compa Cristos, que nos mandó una imagen, ¿no? una pintura, una caricatura del, del sax hecha por su mano, y pues también invitarlos a, a que escuchen al programa de 8 a 9 aquí por Radio Cartón con Pavel Neikame y Irat González este programa que se llama Tenemos los Libros que hoy miércoles será a las 8 de la noche pues esperemos también tengan esa chance de poder escuchar a estos compas que siempre están hablando de libros y pues ahí echan su, su chorcha literaria, pues a, a ellos también pues un saludo, y desde luego pues un abrazo al buen Cristo Lesama, que nos manda esta caricatura del sax, y este, pues creo que nos queda muy poco tiempo y algunas rolas todavía por escuchar, vamos a, a poner un un desconectado, un poco de sangre con la maldita y luego viene la rola de Pachuco un palomazo que se echa el sax con los auténticos decadentes y posteriormente escucharemos esa rola que dejó ya grabada de esto que será un nuevo disco del sax que está en producción y por terminarse y me imagino que pronto saldrá este disco, esta rola se llama los otros nosotros y si nos queda un poco de chanza vamos a escuchar con la maldita vecindad Pachuco, bueno pues ahí van estas para podernos despedir y un abrazo a toda la banda que siempre se conecta esta canción se llama un poco de sangre El sol en su auto nuevo, dormyoso va Vuela por la carga en velocidad Todas las personas lo miran pasar Pea para brisas, cruza sin mirar Un niño no puede el auto esquivar Solo se oye un grito, golpe, nada más. ¡Demasiada sangre en esta ciudad!